Lemor un, un a la tierra a la tierra dejada a, eh, añoranza total y esto la yo yo, eh, yo estoy de acuerdo contigo marta en que si te poner un poco el, el, el los pelos de punta hoy volver yo eh, seeriza no de cuando eh, recuerdo por ejemplo en en estambul en en una en una sinagoga eh creo que estaba junto cerca por la zona de Hortacoy eh después de, de de los oficios del sábado este pude, pude hablar con, con algunos ancianos y, y efectivamente parecía que estabas hablando con Santa Teresa o con Cervantes porque recuerdo que que decían que para decir que a los chicos ya no les costaba mucho aprender el idioma de sus mayores decía los mancebos los mansebos ya no gustan de de salar de hablar